La comuna dio a conocer cómo será el cronograma de actividades y qué shows se presentarán en cada uno de los 10 puntos de encuentro que habrán repartidos por todo el partido para llevar el evento a cada rincón de La Plata. Según se adelantó, bailarines, escritores, fotógrafos, músicos y exponentes platenses de distintas disciplinas culturales serán los protagonistas el viernes del primer día de celebración. Mientras que el sábado será el turno del evento principal en Plaza Moreno con las actuaciones de Fer Palacio, Estelares, Chano y Los Palmeras. Para conocer el cronograma detallado se puede ingresar a las redes sociales de la Municipalidad de La Plata. Docentes movilizan para pedir ser incluidos en el listado de cargos. Escuchamos lo que nos cuentan desde Radio Futura. Buen día, oyentes del informativo regional. El colectivo en defensa del derecho a enseñar está desde las 10 de la mañana reclamando frente al Ministerio de Educación por docentes que no pueden trabajar por tener más de 50 años. Exigen la anulación del artículo 57 del Estatuto del Docente que prohíbe ejercer la profesión solo por el hecho de tener más de 50 años. Hablamos con Nazarena Molina, docente damnificada. El instituto 9. Y bueno, yo estaba trabajando este año hasta febrero Y me entero cuando termino mi cargo que voy a anotarme de vuelta al listado para tomar otro cargo y no figuro en el listado. Reportó para el informativo regional Radio Futuro. Un servicio que informa más cerca. Se realizan desvíos de tránsito en Citibel. Durante un plazo aproximado de 40 días, la calle 476 entre Camino Centenario y 13 se encuentra cerrada al transporte vehicular con motivo del avance de las obras de renovación y mejoramiento de las vías del ferrocarril General Roca-Ramal La Plata-Constitución. En este marco, la Municipalidad informó vías alternativas de circulación y señaló que los desvíos deberán realizarse a través del paso bajo nivel situado a la altura de calle 471. En tanto, las unidades de transporte público de pasajeros de la línea 273 Ramal 5 Saboya mantendrán sus paradas habituales. La temperatura mínima para hoy en la región es de 18 grados y la máxima de 32. Nos encontramos la próxima semana.